Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Se habilitan en La Pampa en el marco de la flexibilización de la cuarentena actividades deportivas como el trote, el ciclismo y el patín. Así lo anunció el gobernador Sergio Sirioto. La primera actividad tiene que ver con una actividad social. Vamos a permitir... A partir del día de mañana y todos los días de la semana, de 8 a 18, la posibilidad de que los pampeanos realicen caminatas, patinaje, trotar y andar en bicicleta. La caminata es el, el única de las actividades que flexibilizamos, que tiene la obligación de utilizar el, el cubrebocas. El resto. Las tres actividades, eh, el trote, el patinaje y el ciclismo, no tienen la obligación de utilizar el cubrebocas o está contraindicado para la actividad. Patricia Lavín, la intendenta de Ingeniero Luigi, celebró en Periodismo Turno Mañana la terminación del Jardín de Infantes que en su momento prometió y abandonó el macrismo. Muy contenta que ya teníamos fecha para... Eh, la, la licitación. Así que sí, pude participar de, de la misma, eh, ya sabemos eh, que tenés, hay empresas que ahora se están analizando las ofertas que han hecho, eh, pero bueno, por lo menos hay cuatro empresas que están dispuestas a llevar adelante la obra y eh, los plazos creemos que para fin de año ya vamos a contar con este edificio.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 que yo siempre dije que son tres patas, una, una periodística, la otra judicial y la otra de inteligencia, y casi siempre arriba de esa mesa de tres patas está un dirigente opositor. En el Minuto Tumacondo, Matías Apeño contó que alumnas y alumnos del Colegio ITES de Toay publican un blog sobre distintos costados de la pandemia y la cuarentena. La tarea la coordinan las docentes Mari Nieves Rivas y Leda Rábago, que así la explicó. Los estudiantes tienen una opinión al respecto, son adolescentes transitando su último año de secundario en cuarentena, con todo lo que ello implica. Sus escritos van desde la amargura de un último año que pareciera perdido, hasta la reflexión de un aquí ahora ligado a lo social, lo político también lo económico, incluso a veces reconociéndose y haciendo explícita la escritura desde un lugar de privilegio. En cuanto a lo que no se ve en el blog, el detrás de escena, cada nota tiene un trabajo de ida y vuelta, de escritura y de reescritura y de reflexión sobre el lenguaje y de construcción dentro de una tipología que también revela un recorrido que no es para nada sencillo y que los estudiantes han podido, han, han sabido realizar Recurriendo a la crítica, a la autocrítica también y la reflexión sobre su propia escritura. En su columna canábica de cada viernes, Ayelén Vitale habló esta vez del sistema endocannabinoide. Es un sistema de comunicación intercelular que lo, la función principal que tiene es este, regular la homeostasis. hablando en criollo, este, es un término biológico ese, es regular el equilibrio interno del organismo.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 radiocarmes.com